Buenos días, Pablo. Muchísimas gracias por el llamado. Bueno. Eh, Rodrigo, han salido a advertir eh, por nuevos intentos de fraudes telefónicos en varias localidades acá de la provincia de La Pampa, eh, invocando a Camusi. A ver, contanos. Sí, es así efectivamente, Pablo, y por eso te agradezco doblemente el espacio, porque es muy importante advertir a la población para intentar frenar este tipo de modalidades de estafa, que en este caso son ciberdelitos en donde lo que están buscando estos delincuentes, iniciaron tímidamente a Pablo en, en Relicó, pero después extendió en Pisco, Santa Rosa, hemos tomado conocimiento de casos en, en Alvear, la modalidad es bastante parecida en todos los casos, invocan el nombre de Camus y un supuesto operativo que estaría teniendo lugar las próximas horas, es decir, hay un sentido de embreciencia a esa comunicación, por lo cual pone al usuario, si querés, en un grado de fragilidad porque le están anunciando que se va a cortar el suministro de gas, pero le informan que el usuario tiene la posibilidad de reprogramar ese corte. Y para lo cual el usuario naturalmente acepta, se, se genera una conversación absolutamente lateral y al momento de cerrar esa comunicación el usuario creyendo que ha reprogramado ese corte de suministro le dicen que para poder asentar esa comunicación necesitan gestionar un número de reclamo que se lo van a estar enviando por WhatsApp, para lo cual el usuario tiene que confirmar el número. Por ejemplo, mire a usuario, le voy a estar enviando el código 1234 a su WhatsApp, confirme cuando le llegó. El usuario naturalmente dice, sí, me llegó, este es el número. A partir de ese momento pierde total control de su cuenta de WhatsApp. A partir de ese momento le acaban de robar su cuenta de WhatsApp. ¿Y con qué objetivo, Pablo? Básicamente, lo que sucede después de ese robo ...de la cuenta de WhatsApp... ...es que estos delincuentes... ...tomando control de ese número telefónico... empiezan a pedir sumas de dinero... ...a los distintos contactos de esa persona ratificada... ...imaginándolo del otro lado Pablo... ...y uso de ejemplo... ...que roban la cuenta de WhatsApp... ...y le mandan un mensaje a un amigo tuyo... ...una amiga tuya, un familiar... ...y le dicen algo así como... ...Pablo, perdón que te moleste... ...estoy en la puerta del supermercado... no ...nomeando la tarjeta de débito... ...me hacer la causa, me transferís... ...5, 6, 7 mil pesos me cuenta el Mercado Pago que salgo y pase te la devuelvo. Como uh -huh. la comunicación proviene de un número conocido, el número o, o el monto de dinero solicitado no es muy extravagante, la gente naturalmente cae. Y ahí se producen estas microtasas, muchos pedidos de suma de dinero, chicos, que nos llaman la atención y que logran en algunos pocos minutos, bueno, levantar un total de dinero mucho más significativo. Uh -huh. eh, Rodrigo, esto eh, hay muchos casos, muchos intentos Eh, que han detectado ustedes, que le ha llegado el comentario? Nosotros hemos tomado conocimiento por audios uh -huh. de los propios vecinos, algunos damnificados, que eso se viraliza y cobramos muchísima rapidez. Pero sí, Pablo, te confieso que en otras provincias, no solo en Las Pampas, sino uh -huh. en otras provincias, estamos teniendo la misma dinámica y la verdad es que tenemos conocimiento de que hay vecinos eh, damnificados. Uh -huh. Con esta modalidad de suministrar un código y a partir de eso tomar el control de la cuenta de WhatsApp, Pero también lo hacen, por ejemplo, enviándote un link a tu a tu WhatsApp. Claro. En el momento de hacer clic en ese link, nuevamente perdiste el control de tu cuenta. Y esto vale para Camus pero para cualquier institución, porque hemos visto que han usado hasta entidades públicas para hacer estos engaños, es decir, que llaman de banco, de la eléctrica, de Camus, es, decir, mm. es tremendamente extendida y tiene esta, estos picos, esta semana y la semana anterior, fuerte pico en la provincia de La Pampa. Y así van... Eh, operando a lo largo y ancho del país. Claro. Eh, Rodrigo, la recomendación eh, que dan ustedes, eh, ¿cuál es? Al vecino vecina que está escuchando. Primero y principal, sea Camusi o cualquiera otra institución, nadie le pide información sensible al usuario. Por supuesto, tarjetas de crédito, códigos de validación, absolutamente nada. Hmm. Tampoco Camusi le va a pedir que haga clic en algún link que le envíe y naturalmente, si hubiera un procedimiento de corte, eso implica alguna necesidad operativa por parte de la compañía, jamás le daríamos la posibilidad del usuario que pueda reprogramar un corte necesario, por lo hay otro elemento sospechoso. Ahora bien, Pablo, si me permitís, también otra modalidad que estamos viendo aparecer de manera tímida, pero naturalmente esto puede dar mucha velocidad, es de personas que, disfrazadas del empleado de CAUSI, se presentan en los domicilios de los usuarios. Y aquí hemos encontrado casos en donde piden sumas de dinero para reprogramar algún tipo de actividad o le dicen al usuario, mire, tenemos que hacer una rotura en la vereda, sale tanto, el usuario cae, sí. o en otro de los casos, más grave aún, le tienen ingresar al domicilio del usuario y a partir de ahí se perfecta un producto. Aquí, primero, nuestros empleados no están autorizados ni pueden hacer transacciones fuera de una oficina comercial naturalmente, y segundo, Siempre que se presenta alguien en la puerta del usuario diciendo que ven el nombre de Camus y prestar atención primero al uniforme, nuestros empleados usan uniforme identificatorio, usan camionetas identificatorias y si eso no fuera suficiente pídale el carnet. Todos mm. nuestros usuarios cuentan con carnet identificatorio que además tienen que contrastarlo con los datos que figuran en el DNI, es decir, no le abran la puerta a nadie, verifiquen que efectivamente sea el, el portador de la documentación necesaria. y, y, y No menor, nunca vamos a entrar en la casa del usuario, jamás. Sí. Algo que el usuario nos llame, justamente porque tiene un problema adentro de su domicilio, y ese el propio usuario que nos está llamando para que ingresemos. Pero espontáneamente no vamos a ingresar a un domicilio si no hubiera una emergencia. Claro, bien, bien bien aclarado, Rodrigo, entonces. No sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias eh, por estos minutos y todos los datos. Muchísima, muchísimas gracias a vos, Pablo, por el espacio. De nuevo, para nosotros es muy importante que este mensaje llegue a todos los rincones de la provincia para evitar que algún vecino sea estafado por estos delincuentes. Bueno. Muchísimas gracias.